Y claro que di a Borges, porque me gusta a mí y es importante que si a uno le gusta pueda de alguna manera también transmitir eso a los alumnes. Así que he dado Borges en un secundario y cuidando algunos textos, porque sí, algunos son complejos, pero en general trabajé con los años superiores y por lo tanto pude dar varios textos de él que han gustado primer año a veces di alguna, algún cuento, bueno, pero eh, no, es más, un poquito más difícil ahí. Así que, porque bueno, es un gran maestro y porque hay muchas cosas para poder este, brindar, más allá de la ideología que la dejo de lado en este caso. Dice mucho de nuestro país, de nuestras realidades y es cierto que algunos cuentos son más complejos que otros, pero hay varios, su relación con el Martín Fierro es muy interesante. Con el policial también, en el caso de, de algunos cuentos policiales que son este, muy buenos y que perfectamente los chicos y chicas de un secundario lo pueden, lo pueden disfrutar.